Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿vos escuchaste la conversación? Eh, por, la, por internet, sí, señor. ¿La escuchaste ahora? Sí, señor. Bueno, yo quería que si vos podés, este, no sé, si querés decir algo, hacer algo. Pasa que el chino, viste, como es Parco para hablar, y es, es tímido, eh, hasta ahí habla, ¿entendés? Bueno, yo creo que, Pero, más, más allá de haber sido Parco, me parece que, que, que contestó lo que ustedes le preguntaban. Sí, sí, sí. Entonces, sí está sí. todo más que claro. sí. ¿Vos querés que hay algo más que agregar, algo más que decir? No, no, no, si ustedes lo que quieran preguntarme, yo estoy a disposición. Eh, sí, Sebastián, te saluda, José, buenas noches. ¿Cómo te va, José? Bien, bien, bueno. El otro día, cuando fue el tema de Mario Margocián, eh, hubo algunas cosas que se habló de traiciones. Uh -huh. ¿Vos, ¿Vos tenés idea de qué traiciones... ¿Se puede haber referido a Mario Margocían? Puede haber sido muchas, pero yo no he visto. Yo no soy una persona de esconder la cara o de hacerme el distraído. Y si lo dijo por mí, me parece que en realidad. Eh, Mario Margocian no puede hablar de la palabra, no puede mencionar la palabra traición. Muy bien. Eh, no, nosotros para que más o menos ponernos eh, eh, me en claro cómo es todo este tema, porque realmente hay tantas empresas que están ligadas a, al chino, que a veces se hace complicado hasta nosotros que estamos en el ambiente. Porque aquí, o sea, lo, yo le decía, el tema de Universum, que es representado por él, ahora tiene Golden Boy, más Mario Margocian. Realmente para el chino tienen que ser grandes bolsas porque hay muchas manos que, que, que también... Eh, eh, muchos porcentajes que dar, ¿no? Bueno, en realidad esto es un poco un misterio por ahora, porque como eh, Maidana no tiene un solo contrato por supuesto que esto va a ser negado y eventualmente llegará la justicia eso será la, la justicia argentina y o estadounidense la que lo determinará evidentemente, como ustedes dicen, hay muchas, muchas personas o muchas eh, compañías mm, mezcladas en todo este asunto, por lo que hemos podido Averiguar depende a quién uno escuche se dicen muchas cosas esto como ustedes saben ya está en manos de abogados porque así lo ameritaba el caso esto se dilucidará en los en las próximas semanas en cuanto a Maidana eh, ¿qué, qué contratos existen vinculantes con, entre Maidana y alguna compañía promotora se han hecho muchas negociaciones y muy y muchas gestiones que permanecen Este, todavía en el mayor de los misterios. Acá había un contrato entre Maidana y Universum, que si no me equivoco se firmó en mayo de 2007 y vencía en mayo de 2010, o sea, ahora, ahora hace menos, poco, o menos. poco tiempo. El boxeador nunca fue notificado acerca de una posible prórroga. Después eh, aparece en toda esta historia Golden Boy Promotions, ...todavía no sabemos exactamente de qué forma... ...porque los contratos nunca se presentaron... Eh, ...hace cuestión de dos, tres semanas... ...estuvo aquí Eric Gómez... ...como representante de Golden Boy... Eh, ...prometieron que le iban a presentar a Maidana... ...todos los contratos... ...hablaron de, de una extraordinaria transparencia... ...mencionaron que Oscar de la Hoya en persona... ...se estaba interiorizando de, de todo el asunto... ...y que iba a tomar cartas en este asunto... ...esto hace 20 días... Que es el que empezaron las conversaciones entre Maidana y Golden Boy Promotions directamente, y al día de hoy todavía no ha aparecido, no aparecido ningún tipo de contrato. Nosotros a Ari Gómez eh, le preguntamos porque lo sacamos al aire de Santa Fe, y bueno, y él eh, decía: Tenemos cosas grandes para Maidana, o sea que están, lo tiene muy en cuenta. Sí, yo creo que eh, en este momento de Maidana, yo creo que cualquier promotor de, a nivel, local y a nivel mundial, este estaría interesado en Maidana, esto no es ninguna novedad. Ahora, lo que uno piensa desde la experiencia, porque también me refiero a, a esta, esta idea que está instalada o que, o que algunos pretenden instalar de que vienen paracaidistas a llenarle la cabeza a Maidana. Eh, ustedes lo escucharon a Maidana que es de poco hablar. Sí. Maidana haya hablado es eh, porque algo está pasando. Este, pero por otro lado si alguien pretende que yo soy un paracaidista con 17 años en el boxeo internacional y no lo digo lo con la mayor de con la mayor de las humildades pero poco tengo de paracaidista Entonces, ¿Y, y sabe una cosa Sebastián que vos sabés que cuando el chino pierde con Kotelnik en la pelea que fue en el Staples Center yo creo que vos fuiste la persona que más lo sentiste al chino porque vos lloraste realmente de emoción el día que ganó por nocaut Víctor Ortiz que nosotros te sacamos al aire y bueno, cuando mucha gente no creía en el chino Sí, aquel fue, primero, yo siempre que lo recuerdo me emociono porque para mí ese fue uno de los días más felices de mi vida porque pocos saben eh, todo el proceso que tuve que pasar personalmente cuando, cuando el chino Maidana perdió con Kotelnik este, yo me peleé con más de uno por eso, porque yo sigo convencido al día de hoy que no había perdido No perdió la pelea, nosotros no perdió la pelea Para nosotros el chino no, tenemos dos puntos creo... Sí, cien, dos cien, puntos. 115, 113 para el chino... Para el chino, chino. nosotros, que hicimos la pelea... Correcto, entonces estamos de acuerdo... Pero eh, digamos, nosotros lo sentimos mucho... Porque, porque yo personalmente <ríe> lo acompañé a, a Maidana... Desde aquella eliminatoria que hizo este, con Calist En diciembre de... 2020. El Lautenic Club. La Club... Claro... Eh, y para mí personalmente, hablo de personalmente... Aquella pelea de Maidana era muy importante... Este, bueno, se perdió, me acuerdo que en el vestuario de Alemania que hacía un frío de novela nos juramentamos que iba a tener su revancha a la brevedad nunca nos imaginamos que tan rápido y bueno, a nivel personal, digamos, para mí fue un bajón muy grande más allá de todo porque yo estoy convencido de que Maidana tiene mucho potencial para ser un campeonazo pero bueno, gracias a Dios se vieron las cosas yo creo que el tiempo y Dios ponen a todos en su lugar y esto vale tanto para lo que estoy contando de Maidana cuando ganó el título del Mundo ante Ortiz, como para todo lo que se viene y lo que está pasando. Así que por eso es que yo disfruté tanto y me emocioné tanto. Y bueno, el, el, la parte más íntima del grupo sabe cómo son las cosas realmente. Después lo de afuera pueden decir lo que quieran. Pero bueno, ya te digo, esto, estas cuestiones no se manejan con palabras, sino que se manejan con hechos. Y acá aparentemente han pasado cosas muy, muy serias que han llevado a Maidana la determinación de poner el caso en manos de, de abogados. ¿Pero sería en qué sentido? Eh, ¿Materia de dinero? ¿Materia faltante de dinero? ¿Materia de falta al respeto? Eh, ¿De abandono? ¿Qué, ¿Qué clase de cosas son las que pasan? Sí, lo que pasa es que una cosa implica la otra. En <coughs> Manejo, manejos misteriosos, uh -huh. este, mmm, poco transparentes. Bolsas el... no claras. Y mirá, a ver, yo tengo delante de mí este, las copias de las cartas de documento que se han estado cursando, y yo lo que digo es una cosa, para no embarullar, ni para hacer falsas acusaciones, ni para que todo lo podamos entender. Mariana no tiene un solo papel, ni un solo papel desde hace seis años. Entonces, si todo está transparente, Todo es tan transparente como, como dice Sian pues entonces que presente que, que se comprometa públicamente a presentar todos los contratos el contrato que lo vincula con Maidana, el contrato que no sabemos si existe o no, que lo vincularía con la Golden Boy Promotions el contrato que aparentemente, o no, no lo sabemos se habría este, prorrogado con Universum entonces todas estas cosas, si son tan transparentes, no hay más que presentarlas Porque cuando uno tiene en regla todas las cosas y, y la, la gestión de representación fue tan transparente, entonces no hay más que presentar todo. Que no vengan a decir, no, que voy a tener las copias, no, no, que las presenten. Que las presenten públicamente. Y ahí nos vamos a enterar si la gestión fue realmente tan transparente como se dice. Pero ustedes piensan que no. Las evidencias son irrefutables. Por eso. Algunas de, muchas de estas cuestiones mm. no se pueden comentar en virtud de que obran este, en poder de los claro, abogados de la justicia. y un proceso judicial a claro, poder empezar. Claro. Entonces, hay cuestiones que no se pueden ventilar por el momento, sí. pero que ya te digo, me parece que el tiempo va a poner a cada uno en su lugar. Este, después, hay otra cosa también muy importante en todo este asunto que es, eh, creo que José le comentaba o, o hacía referencia al tema de la, del futuro de Maidana, sí. que, que por supuesto que esto se tomó en consideración a la hora de, de empezar este proceso yo, yo me río y le digo revolucionario, sí. si se quiere ¿no? ¿sabes lo que pasa Sebastián? que uno analiza y digo, está en la cresta del... Claro, la... está en el mejor momento de su carrera eh, o sea, vos, yo hablo con gente de México a Estados Unidos y te dicen, bueno, el chino todos lo quieren ver, claro Entonces decir justo que en este momento haya pasado eso, nosotros viéndolo de afuera porque no sabíamos todo, toda la interna que había. Ahora, fue una sorpresa para nosotros todo lo que pasó. Sí, sí, para nosotros también. Ahora, ¿cómo se empezó todo esto? ¿Cómo se, ¿Cómo se empieza toda esta bola a crecer? ¿De dónde arranca? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién es el primero que tira la primera pelota? Creo que arranca el día de la, la pelea de Bradley. En realidad, la cuestión empieza, digamos, a, a salir a la luz. Y lleva a, otra, a abrir otras puertas con, la, con el, el ofrecimiento que se le hace a Maidana Que Margocian le hace a, a Maidana para pelear con Timothy Bradley Las cifras que se le ofrecieron a Maidana eran este, muy menores eh, De acuerdo con la, la, la envergadura de la pelea Y esto hace que Maidana se ponga en contacto con Golden Boy Que se entere de que son otras las cifras Entonces, a partir de esta cuestión, empiezan a surgir otras. Claro. Adelante y para atrás. Tan claro como esto.